b a r a r i d a d Muy buenos días, soy Bárbara Clara Bragueta y les doy la bienvenida al programa que juzga los hechos como es necesario. Con poca información y mucha indignación. Y hay que decir la verdad con todas las letras. Ver. Eso sería por sílabas, no es con todas las letras. Con todas las letras sería B, E, R, D, A, D. Bueno, te iba a presentar, pero me interrumpiste, ¿no? <ríe> Buenos días, Jorge, tremendo. Buenos días, Bárbara. Tenemos temas muy delicados que preocupan a la sociedad. El conflicto de oyente que no termina, por ejemplo, el reclamo puede ser válido, pero. ¿A ustedes les parece que sigan haciendo paros y marchas? Mientras tanto, ¿con quién dejamos a los chicos? ¿A ustedes les parece bien que trabajen cuatro horas y tengan tres meses de vacaciones? ¿Por qué no le hacen caso a Vidal que se puso un vestidito salmón cortito? Veamos qué opina la platea. ¿Les parece bien que sus hijos puedan morirse por un asalto mientras están en, en su casa por culpa de los docentes que hacen paro todo el tiempo? No! La expresión de la gente es clara: una barbaridad. Otro tema polémico, la compra de armas y vehículos de guerra del gobierno argentino a Estados Unidos. Un tema que levantó mucha polvareda. ¿eh? A algunos les pareció una barbaridad y quieren que esa plata se use para darle comida a los negros que andan deados en las motos y te roban la cartera. e h Pero sería bueno escuchar la opinión de la platea. ¿A ustedes les parece bien que tengamos equipamiento adecuado para un enfrentamiento bélico en el caso de que un montón de islamistas extremos quieran entrar al país? Sí. n o les parece que tenemos que estar preparados si un montón de motochorros o docentes de escuelas públicas o bolivianos indocumentados quieren entrar a nuestra casa a comerse todo lo que hay en la heladera? Sí. ¿Y si un día los manteros toman las armas y pasan a la clandestinidad? ¿Y si Eve de Buenafil y nos quiere cagar a carterazos, no deberíamos esperar que el Estado nos defienda?、Sí. Entonces. Discúlpenme, no los quería interrumpir, ¿eh? Entonces, como decía, ¿tienen razón cuando critican a los kirchneristas extremos, los trosquitas residuales y los pacifistas pelotudos? s n o Muy bien, a la gente le parece una barbaridad que estemos desarmados ante tantas amenazas. Y pasamos a otra barbaridad. ¿eh? Integrantes de la agrupación Hijos en Holanda realizaron una protesta contra Mauricio Macri. Pidieron la libertad de Milagrosala y opinaron que los desaparecidos de la dictadura son 30.000. También criticaron al presidente por las empresas offshore. ¡Tremendo! ¡Qué mal gusto! Pero qué mejor que preguntarle a la gente. ¿A ustedes les parece bien que cuatro gatos locos que ni siquiera viven acá y solo se enteran de lo que pasa en Argentina mientras leen página doye por internet en un coffee shop todos drogados hagan un scratch del presidente delante de los reyes de Holanda, delante de todos los medios, generando una pésima imagen para los inversores extranjeros que estaban a punto de producir una lluvia de dólares en González Catán, pero al ver eso se arrepintieron? ¡No! ¿No creen que la policía de Holanda, en vez de permitir la manifestación, tendría que haberlos cagado bien a palos? Igual, ¿qué esperamos? ¿Que lo haga Patricia Ulrich con cada piquetero que nos hace llegar tarde a la clase de pilates? Sí. ¿Y no creen que con las armas compradas a Estados Unidos tendrían que haber liquidado esos zánganos que seguro defienden a los docentes que hacen paro mientras un motochorro nos roba todo y se casa con nuestra hija mientras le obliga a sacarse fotos con el cartel de Milagros Ala en un coffee shop r e s e n t e a d o por e b e de Bonafini? Sí. La opinión de la gente, ¿eh? el termómetro de la calle, esa es la única verdad, Jorge. Tremendo. Así es, Clara Bragueta. A ver si toman nota los representantes, que para algo los votamos. Hasta la próxima, ¿eh? esto fue. ¡Qué barbaridad!